Bueno, ¿tenemos que ir al Top 7? Por o favor, no, por favor. Por supuesto. ¿Lo va a presentar a usted o lo voy a presentar? No, lo presente usted que usted es el conductor. No, no, este. pero yo llegué tarde, así que no tengo derecho. Bueno, Hoy... no se peleen, Mi, lo presento mínimo yo. Mínimo de bueno, está bien, lo presento. Vamos, y ahora eh. vamos al Top 7 de esta semana. Siete noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know, tú sabes. Levantan tomas en los colegios. Los estudiantes aseguraron que seguirán con su plan de lucha después de las vacaciones... El rector del Carlos Pellegrini aseguró que les presentará una contrapropuesta consensuada con la UBA. Hugo Moyano fue reelecto al frente de un sector de la CGT fracturada. En su primer discurso volvió a apuntarle al gobierno y dijo que el año que viene los trabajadores deben repensar a quién van a votar. Criticó también inflación e inseguridad. Nuevas medidas de ajuste en España. El presidente Mariano Rajoy... Anunció un aumento de 3 puntos en el IVA, la reducción del seguro de desempleo y la eliminación del pago extra de Navidad. Para los funcionarios públicos, el objetivo es lograr en dos años y medio un ajuste de mil millones de euros. Los Rolling Stones cumplen 50 años. La banda celebra las bodas de oro de su primera presentación. Jagger y Richards tenían 19 años cuando subieron al escenario del Club Marquis. Sentencia y polémica en el segundo juicio por Cromañón. El dueño del local fue condenado a cuatro años y medio de prisión, pero quedó en libertad. Además, absolvieron a cuatro exfuncionarios que estaban acusados por coimas. Exhortan a pagar el aguinaldo. El juez Aria suspendió el decreto firmado por y Le dio un plazo de cinco días para abonar el aguinaldo en forma completa. Estatales bonaerenses convocaron a un paro de 48 horas para la semana próxima. Sube, ordenan suspender el contrato. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, ordenó frenar a partir de hoy la ejecución del contrato y de los pagos a la Unión Transitoria de Empresas que llevaba adelante la supervisión de la tarjeta. Con más UNO you know, 444-36858 Si no lo han dicho el teléfono Y si no nuestro blog es hermoso Es www.blogspot UNO you know, tú sabes, punto blogspot, punto .com eh, Bueno, ¿cuántos, ¿cuántas noticias... ¿Cómo, ¿Cómo gira el mundo mientras el huracán ambulante ya no está más y, you know, toma descanso de siete días? La verdad que es increíble. Va, los únicos que toman descanso es Carlito y yo, porque la verdad que como Laura, Fede y Nati, la verdad que no tenemos que sacar el sombrero, que yo siempre lo tengo puesto. Eh, <risa> le queremos dar un abrazo a los dos, a Nati también, que el día de hoy no vino. Así y es. al señor Leo Gabriel. Muy vagonetas, los dos. Muy bien, bueno. Vamos a arrancar con algo internacional, ¿sí? Eh, nuevos ajustes en España, subieron casi un 3% de IVA. ¿Eh? Y a ver unos recortes en los, en, en los bonos. Recortes de... en todas partes. Recortes en todos sea, partes. Ya se parece acá, boludo. Se parece gobierno de Xioli Bueno, eh, creo que lo están copiando, ¿no? Creo que lo están copiando. <risa> están co creo que está copiando el modelo. Creo que es racional. mucho peor. Están creo que es copiando mucho peor. lo que lo ¿Viste que pasó siempre... acá hace como unos 10 años, claro. 12 ¿Viste, viste que siempre, siempre copian lo, lo de afuera. viste Siempre lo europeo es bueno. Lo europeo es bueno. Los europeos recortan eso también. Bah, recortemos sí. la guía. Vale. Ah. En este momento... Lo que, lo que copiaron fue subir eh, tres puntos el IVA. ¿Pero ah, eso nosotros no? No, eso nosotros lo hicimos hace como un montón de años. Es <risa> claro. Lo hizo, nunca lo bajamos. Lo hizo el, el, el pelado ese, como dijo la otra vez Cristina. El pelado ese ajá, do, ajá. llamado Domingo Felipe. Ajá. Allá como por el, si no me equivoco, 95 por ahí. Una cosa así más o menos. Bueno, pero bien que lo adoraban el pelado. Que el IVA estaba en 18% y lo subió a 21. También eran tres puntos y supuestamente era una cosa temporal para paliar un déficit momentáneo, no sé Aparente. qué. Si tuvimos un IVA en 18 Tuvimos un IVA en 18 sí, Y antes mucho estaba más bajo que En 14 estaba Dios mío 14,5 Dios mío, Dios mío Es así, sí, sí En algún momento tuvimos el IVA 18% Y supuestamente la suba a 21 Iba a ser momentánea Se supone sí, como que todo. Rajoy anunció algo muy <risa> parecido Acá se está riendo como Vemos, Se está muriendo la risa ¿verdad? Pero qué oh, Pará, pero Arranquemos por el principio ¿Qué IVA tienen ellos ahora? ¿Sabes, Fede? En este momento El IVA pasó también De Ah, estaba casi entre... en 14 o 18, está en 21 ahora. El, el IVA general también pasó del 18 al 21. Ah, está bien, quedan 10. Y vosotros. el IVA reducido pasó del 8 al 10%, que es como acá, acá? El, Igual, el IVA reducido es el 10,5. Claro, 10,5. Están oye. casi imitándonos, te diría. Muy bien, ¿viste? Eh? La madre no patria que nos imita. Entre ah. los, los anuncios de Rajoy de la semana pasada, fue el, además del aumento de IVA. Dijo que va a ser un ajuste de unos 65 millones de euros, más o menos unos 80 millones de dólares, eh, que es alrededor del 6,5 puntos del PBI de España. O sea que uh -huh. están reduciendo a de monumental. donde no tienen, claro, básicamente. Claro. Dijo que... Va a reducir, además, el seguro de desempleo, lo que es el seguro que se le pagaba a la gente que estaba sin empleo durante claro. unos 6, 8, 10 meses, depende de, ah, de los casos. Acá creo que son 6 mm -hmm. meses, ¿no? No, Luego, igual dura más, creo que hasta un año. Hasta los, un menos año. Los 6 meses son en un, en un monto y después, y después ya es te baja... El, mínimo, o sea, sí. lo reducen. Exactamente. Exactamente. Y además dijo que el, el bono de Navidad que se le paga a los funcionarios públicos y a los empleados estatales no lo van a pagar. Así que... Ahorren, bueno, acá nunca lo pagan ahorren para las fiestas muchachos eh, porque se vienen complicadas así que además pero para también, eso tiene que ver con el aguinaldo o eso no no no ese, ese es un extra que se le estaba se pagaba claro, habitualmente o sea, bono, en España un bono un, extra un premio, un premio de Navidad que el se daba para para que la gente gastara básicamente sí sí sí básicamente esto implica un poco como lo, lo que venía, lo que se viene hablando eh, Si lo que hay que hacer durante una recesión Es ajustar y ajustar y ajustar Y, y hacer que haya menos dinero Circulando en la, en la calle Y que entonces claro. se pare más la rueda uh -huh. O si por el contrario lo que habría que hacer Son el, el, algún tipo de medidas De fomentar el consumo De, claro. de generar que que desde el estado que la rueda em, se mueva digamos y lo, que, y lo que mueve la rueda como decís vos Fede es el, es el consumo lo que el, mueve el, la rueda básicamente el es el consumo es que no, la pero... gente tenga plata en los bolsillos claro, para poder salir a comprar claro. y salir a gastar y salir a, a aparte la gente gasta loco gasta gasta y... pero tú dices Más allá de que gasten pelotudes, la gente gasta porque tiene que comer, tiene que pagar alquiler, no, tiene obvio. que comprarse ropa, tiene que, comprar, eh, tiene que viajar en, en los transportes para ir a trabajar. Y sí, sí, sí. Todo todo y todo genera. así genera gasto y, y genera eh, consumo, y el consumo genera que se mueva la economía. Uh -huh. Y así, digamos, y, es como se supone que se debería salir de una crisis. Estos tipos claro. de reformas son para, para como se llama... Ahí? Tratar de buscar confianza en los mercados, más que nada. ¿no? Sí, esta, este tipo de reforma es una reforma que plantean desde, desde el Banco Central Europeo, desde la Unión Europea, que le piden que, que sea, se ajuste a, a los déficits pautados por el, por, por el, el Banco, por la Unión, de la Unión Europea. Y básicamente lo que, lo que estaba diciendo Rajoy es que en la situación, dijo, textual, ¿eh? en la situación actual, hoy España, crear. El empleo no es posible. Atravesamos la segunda recesión más grande de nuestra historia con una caída de la actividad económica cercana al 2%. Crear empleo no es posible, dijo directamente. Ya sí. es como que se Igual. salió por vencido de una. Igual vos fíjate cómo se bajó Pero los parado. pantalones no. España que el, el documento oficial que se difundió es en inglés. Ajá. Según este documento, en una página web gubernamental, está en inglés ya lo había dicho, el impacto estimado de estas medidas es aproximadamente 13%. 13.500 millones de euros en lo que queda doce, el 2012, 22.900 millones de euros en el 2013 y 20.000 millones de euros en el 2014, todo eso le va a salir el préstamo que le dieron, la inyección anímica de dinero que le dieron a, a España, o sea... Están... Por el FMI, ¿no? Es que... No, no. no, no el... En este caso es por el, por la, el Banco Central de la ah, Unión Europea. de Europea. O sea, están atados que... de pies y manos, no claro. pueden... O sea, si no hacen lo que pide el Banco, el Banco Central... Básicamente... ...de la Unión Europea, están en el horno. Están eh, básicamente en el horno. Porque le van a dejar de pasar plata y, y todo lo... Sí, o sea, en algún momento siempre se supone que al ser parte de un mercado común y al tener todo Europa o gran parte de Europa la misma moneda es muy difícil que lo dejen caer porque dejarlo caer implicaría que haya un, un problema grave digamos con el euro también claro. que claro, por ahí en bueno, españa pero... lo mismo que pasaba con grecia hace un, hace un poco tiempo que eh, había pro, había probabilidades de que si ganaba la izquierda radicalizada salieran del euro y entonces terminó digamos eh, ganando la derecha para, para mantenerse para adentro mantenerse del ahí. euro y yo es, es muy difícil digamos que España vaya a realmente caer y que no la, no la ayuden desde el resto de Europa. De todas formas Grecia ahora ha salido del ojo del huracán porque está en España, está hasta las manos. Entonces, pero no, no, no, no, no, no quiere no. decir que no haya gente con desempleo. No, no, no, o por sea, supuesto. No, en Grecia... En Grecia o sea, es una en, situación terrible. Sí, Grecia no cambió básicamente demasiado el panorama. Sigue en, en una grave crisis Y están viendo a ver cómo la van a resolver. Probablemente terminen eh, aceptando un, un plan parecido al que está aceptando España ahora y, y firmando más recesión todavía de la que ya tenían y más eh, ajuste fiscal y más presión fiscal, presión tributaria y así y sucesivamente. Lo, y, lo que, y lo que pone un poco en aprieto a América Latina o a los países emergentes es que si los mercados de los países poderosos no... No mejoran, no, no, no hay a dónde colocar los productos también. Sí, sí, sí, sí por supuesto. O sea, se traban a la exportación y a la importación eh, también. Exactamente, uh -huh. y se generan nuevas trabas. Tra trabas o. sí, no, no sé si se van a generar barrer... nuevas trabas, pero es muy probable o que. Para celes, sí. para, para exportar. Sí, básicamente también pasa que muchas cosas eh, se, se dejan de vender o consumir en el mercado interno y claro. las empiezan a, a, a exportar o a, a vender afuera. Por ejemplo, lo, lo que pasaba hace un tiempo con el tema de las aceitunas, que con la, Nucete. La, fabrica, la firma Nusete estuvo en un, eh, y sigue estando en una, una situación bastante complicada económicamente, que más allá de que había, había algunos problemas con la, la, la exportación hacia Brasil por, por las restricciones de, de la aduana no y las licencias no automáticas, también tenía que ver mucho con que España, que es uno de los principales productores mundiales de aceitunas, tenía mucha, mucha producción que no podía vender en su mercado y la, la estaba exportando a precios muy económicos, porque claro. no, no tenían otro lugar a donde venderlas. Sí, baja la competitividad. Exactamente. Eh, eh, el otro día estuve escuchando también un informe, hablando de esto de, de Nusete, que se le cerró el mercado también internacional a ellos con el tema del dólar. ¿no? O sea, eso también lo, lo perjudicó, porque antes era un, uno de los mercados que tenían... No de los más grandes, porque el más grande es Brasil pero Uno de los mercados importantes de tener era Estados Unidos Y Estados Unidos le dejó de comprar por, el, por la moneda cambiaria Y le debe comprar a, a España, seguramente Probablemente, la verdad que no, no estoy metido tanto en el tema de las aceitunas Como para <ríe> confirmarte Bueno, estaría bueno, bueno ven, venimos al plano nacional, Fede Por favor Al plano nacional, bueno, el tema es que hay bastante revuelo con el aguinaldo ¿sí? Si lo va a pagar Cielo y la provincia o no Aparentemente ya pagó una parte y la otra parte, o sea, lo va a dividir en dos cuotas y lo va a pagar el 18 de agosto, más o menos, ¿sí? Así Pero dicen. hay un juez, ¿no? Fede, hay un juez sí. que lo está como, lo exhortó para que pagara el aguinaldo, o sea, que no lo dividiera. Y, la, y Cristina también dijo lo mismo. O sea, ¿no? Un juez de La Plata, que es el juez Arias, el, el encargado del, del juzgado contencioso administrativo número uno de La Plata. Eh, estas, el viernes pasado eh, exhortó, digamos, el, uh -huh. eh, a, um, Daniel Scioli, a Daniel Scioli, o sea, se me había ido el nombre, a que no dividiera el pago del aguinaldo en varias cuotas y lo pagara claro. todo de una en cinco días corridos. O sea, tenía, tiene, supuestamente el plazo del, del exhorto del juez vence este miércoles. Así, este miércoles, y, este eh, miércoles debe, que pagar todo. debería pagar todo. Y todo. la primera cuota no es del 50, sino del 25%. Y por ah, o... ¿qué es? ¿25 y 75? 25 y 75. Por otro lado, el juez... A mediados de agosto lo va a completar. El juez Arias habló uh, también de que no descartaba abrir una causa penal en contra de Cioli por el tema de los aguinaldos, porque decía que eh, el... <coughs> Cioli planteó pagar los aguinaldos en cuatro cuotas mediante un decreto. Exactamente. Y el tema es que... Hay una ley que dice que se tiene que pagar todo de un, en, un solo, en un solo pago, uh, en, la, en las fechas estipuladas como corresponde. Por lo tanto, ¿Con el, eh, sueldo del, del el, el decreto de, de Scioli sería violatorio de la ley. Entonces podría Ajá. incluso acarrearle consecuencias penales según este juez Arias. Qué increíble. Habría que ver, eh, digamos hasta dónde le puede llegar el juez Arias si no. en algún momento se termina esta disputa política que está teniendo Scioli con el gobierno nacional no. o si le siguen dando manija para, para ver hasta dónde quiere llegar. Y Moyano salió a cunarlo a Scioli porque dijo, eh, que, dijo... Moyano dijo, aseguró esta tarde que el gobierno tiene acorralado a Scioli porque el gobernador cometió la osadía de decir que quería ser presidente en el 2015. Uh -huh. Lo tienen que acorralado a Scioli la mano, porque... ¿no? Sí, pa, pa, pa, pa, pa. Lo volví a repetir como tres veces, mirá lo que te digo Sí, <risa> porque... también salieron a decir hubo, hubo gente que salió a decir Que, que querían la renuncia de Mariotto Que Mariotto claro. era el Chacho Álvarez De, de Scioli Que Sioli era, era de la Rúa Y Mariotto el Chacho, entonces tenía que renunciar Porque si no se llevaba con su gobernador No tenía que continuar Y, pa, y parecería más un Cleto Cobos que a un... Sí, sí. también <risa> eh, eh, Bueno, eme, pero eh, Cobos se quedó firme ahí, eh ¿Sí? Inacodible, sí, sí, bueno. eh No, ¿y vos te pensás que va Marioto, se va a bajar, no creo que no, se va. No, no. no, no El que está para, más no. complicado en esta situación es Sioli. Sí, no, obvio. Creo que lo, eh... lo soltaron, lo soltaron, así, échate a volar, le dije. No, lo, lo que pasa es que se metió jauriga. en un terreno pantanoso porque, porque tuvo partiditos con Macri, más tuvo sí. cercanías sí. con Moyano. Ahora Moyano sale y, y dice que. Sioli sí, no está 2015, empezando a tratar pero... de. Está empezando a tratar de construir su, su candidatura y su, su camino, digamos, en paralelo a, al, al kirchnerismo, más por lo menos al, al ultra kirchnerismo, digamos, no. siempre dentro del paraguas de lo que podría decirse el peronismo. Sí, sí. Que es un paraguas bastante amplio Digamos, convengamos <risa> Moyano dice que no es peronismo ah, Bueno, Moyano <risa> dice que el kirchnerismo no es peronismo claro, Pero Scioli claro. se supone que no es kirchnerista ya, Entonces no. por ahí es peronista Pero creo que también le salió mal Calculamos. la jugada Le salió no sé. mal, mal la jugada a Scioli Porque si la CGT Se mantendría unida Creo que sale ganando, porque de última, se juntó más de aliado a la CGT, pero así sí, pero era... cada vez se está fraccionando más la CGT, o sea, le va a quedar una porcioncita sola, a pesar de que es un gremio fuerte. El de Mosa, que la CGT ¿no? se mantuviera unida era, era una cosa al, altamente improbable, ya lo vino diciendo incluso Leo Galván, lo decía ya claro. hace 3-4 meses que lo uh -huh. venimos diciendo acá, que sí, sí, sí, la, la CGT iba camino a la fractura, tal cual sucedió esta semana. Uh -huh. sí, sí. Eh, la verdad es que es un. Como decíamos, es un tema. Que si bien es cierto que la, la provincia tiene déficit y, y está en una situación económica complicada, también es cierto que esta situación económica así digamos complicada en parte es porque el, el gobierno nacional retiene fondos de, de coparticipación no solo para Buenos Aires, sino para la gran mayor parte de las provincias. Las provincias yeah. eh, Es lo que, lo que dijimos algún, hace algún tiempo, que probablemente lo que habría que hacer es pensar en, en si realmente el sistema de coparticipación que tenemos es un sistema que funciona para lo que se supone que es el federalismo. Pues se supone que las, la, las provincias se tienen que hacer cargo de un montón de cosas que le fueron pasando desde la última reforma constitucional, les fueron pasando eh, se le pasó la, la educación, pasó a estar a cargo de las provincias, eh, la salud pasó a estar a cargo de las provincias, un montón de cosas pasan a estar a cargo de las provincias, sin embargo la mayor parte de los impuestos los sigue recaudando el Estado Nacional. Sí, sí, no, sí, sí. Y entonces, recauda en la provincia. Eh, al recaudarlos el Estado Nacional, siempre terminan, lamentablemente en este país, siempre terminan siendo la, la caja con la que... Eh, adoctrinan a los, a los gobernadores de Inglaterra. No, incluso, incluso las, las provincias petroleras son la, las más beneficiadas por esto porque tienen poca densidad de población y tienen ingresos por el tema de, del petróleo, o sea, de, de la Se explotación de eso. los pozos. Así que, bueno, esperemos que que se haga una distribución más justa de los recursos y no tengamos todos estos problemas que tenemos sí. ahora. Esperemos que finalmente, eh, como dijeron a, a mediados de agosto, paguen el 75% que falta del aguinaldo, que eh, no, no se compliquen más y bueno, veremos a ver si algún día se logra modificar la, la coparticipación. Qué barro, el 75%, increíble. Bueno, en qué 25% que. No, que, o sea, <risa> que, que, que, que falta lo paguen pagar, sea, en dos partes. Cuantos, do... Sí, es peor, es peor. La verdad que es peor. Pero que lo paguen dos no cuantos. Y primero tienen un 25%. Y la verdad es, me parecen una barbaridad. Pero bueno. No te puedes eh, comprar la Play. Tenemos muchos temas más para tocar. No sé sí, si por supuesto. quieren tocar algún tema más. Acá o... estoy, ¿eh? Acá estoy. No, me parece que. Vamos a una pequeña más. Sí, sí. Ya cerramos dos temas. Muchas cosas pasaron. Muchas, muchísimas cosas pasaron. En Después, si semana, tenemos ¿eh? un rato más, podemos a, seguir con algún otro tema. Vamos. A hablar, en breves vamos a seguir hablando de esto. Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya volvimos con Mayuno.